No cortes, querida, soy yo quien te llama porque sé que estudia. Quería despedirme, te comprometerás, tendrás nueva vida junto a él No sé qué pasó entre tú y yo, pero lo cierto es que en algo falló Si yo te di lo mejor para los dos, y tú como si nada un día me dijiste adiós Y al tiempo me enteré de que estaba por casarte Decidí llamarte para recuperarte Decirte que si quieres tú volver a mi lado Mi corazón te espera solo para amarte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 perseguirán mis recuerdos ¡Viva!